Y hoy, primero de agosto,、eh, se cumple, ¿no? Una nueva fecha, un nuevo aniversario、eh, de lo que fue la desaparición, seguida de muerte de. De Santiago Maldonado, lo charlábamos, ¿no? Fuera del á r e hace un ratito,、eh, bueno, lo que recordábamos, ¿no? De,、eh, de aquel momento, de, de, de aquellos años, y bueno, siempre está bueno, ¿no? Por ahí reflexionar un poco en estas fechas、eh, y hacer memoria, sobre todo. Sí, sí, sí.、Eh, bueno, y en aquel momento, por supuesto,、eh, estaba la Lamiens, ahora llama y coño, como w e r k e n d de la Pulof en Resistencia c u s a m e n que está、eh, en los micrófonos de la radio, así que le damos la. La Bienvenida、eh, Mari Mari Lamien, c h u l e y m i aquí Karina y Camila de Radio Encuentro. La saludamos. ¿Cómo está usted? Mari Mari Lamien y Karina, Mari Mari Camila, Mari Mari p u m ó n Tuyechi, Mapumó, Leufuka Lasken, c h e k a k o m p u a n a y Muchas gracias por esta comunicación. Buen día. Buen día, Lamien. Bueno,、eh, son momentos difíciles a veces y, y todo esto nos retrotrae, ¿no? Entendiendo que, bueno, que. Eh, eh, Lamien también, Facundo,、eh, está atravesando una situación también. O sea, como que todo eh, siempre eh, tenemos, lo, lo tenemos, ¿no? Como, como, como que es toda una causa. Cuéntenos, Lamien, si recordamos un poco en aquellos días, aquellos momentos donde tuvimos esta situación con, con, el, con el Cumpa, con el hermano, con el Uerey, Santiago. Bueno, sí, la verdad es que han sido días muy difíciles. Que después con el tiempo se fueron convirtiendo en años muy difíciles para nosotros como pueblo y para mí, en lo personal, a partir de, de la desaparición de Santiago Maldonado, mi vida ha sido un antes y un después, ¿no? Ese día fue realmente muy tremendo, desde muy temprano, en la madrugada. Yo estaba en Esquel, nos llamaron nuestros p u l a m u e n desde un lugar con señal de teléfono para avisarnos que la gendarmería les venía molestando y hostigando desde la madrugada, entrando y saliendo del territorio, tiroteando. Y bueno, como a las nueve de la mañana yo conseguí un auto, o sea, un rato antes, pero a las nueve de la mañana llegué a p u l o f para ver la situación. Imagínate que no era fácil conseguir un auto. Entendiendo que era, por favor, necesito que me lleves a un territorio donde está tiroteando la gendarmería. Así que nos costó conseguir un vehículo que me lleve hasta el lugar, y ahí fue donde yo vi a Santiago Maldonado. Pude hablar con mis Namuén, pude ver la situación, me retiré inmediatamente para poder dar aviso a las organizaciones de derechos humanos, a otras comunidades, y dar cuenta de lo que estaba sucediendo, la gravedad de la situación. Pero no pude hacer ni tres kilómetros que me detuvieron enfrente a la entrada de la estancia de Benetton, la gendarmería, y así quedé detenida durante muchísimas horas, más de seis horas. Que en un punto igual fue, fue como raro esa situación, en el sentido de que sin querer fue estratégico, porque el hecho de estar allí en la ruta pude ver un montón de movimientos, pude ver en un momento como una camioneta de gendarmería. Se estacionó enfrente al auto donde yo estaba con todos los elementos de pull-off, incluida la mochila de Santiago Maldonado. Y por lo mismo es que después me convertí en, en la primer testigo de la causa,、eh, que tampoco fue fácil, o sea, hoy por hoy ser, ser testigo de un delito de alguna manera denominado de lesa humanidad, n o porque fue una situación de desaparición forzada seguida de muerte、eh, perpetrada por el Estado. Digamos que quedas como testigo, quedas en un lugar muy,、eh, de alguna manera, perjudicial, porque, bueno, a partir de ahí、eh, no se hace nada fácil la vida para, para una, como para todos los l a m u e n que fueron testigos en el caso, y sobre todo no fue nada fácil cuando después, a los 78 días siguientes, acompañando al juez Lieral junto con un montón de personas、eh, vinculadas a... a prefectura, a diferentes fuerzas del Estado, Eh, con previos allanamientos y previos rastrillajes que se habían hecho en una comunidad, en donde en todas las circunstancias habían situaciones de represión, de tener a nuestros Lamuén con las manos atadas, sin, mo sin moverse, donde también hubo una situación de, de represión y de allanamiento en otra comunidad, en donde también bajaron en h e licóptero. O sea, fueron situaciones muy graves. Que se vivieron durante esos días, hechos muy graves, muy, muy comparados, vinculados a la época de la dictadura, con personajes que hoy por hoy también son candidatos a, a sostener, a continuar, a darle continuidad a esta práctica、eh, en estas elecciones, ¿no? como es el caso de Patricia Bullrich, como es el caso también incluso de Gerardo Morales, que hoy también es protagonista de graves hechos en su provincia. En, en el momento en que se encontró el cuerpo también fue un momento muy difícil, muy difícil, muy doloroso, muy impune, muy mafioso.、Eh, fue la primera vez que me tocó cuidar un cuerpo junto a Sergio Maldonado, su hermano, en el río, para que no lo toque nadie hasta que no llegaran los peritos que ellos habían contratado. Y la realidad es que es algo que yo no le deseo a nadie, ¿no? Que, que tenga que atravesar esa situación. Así que digamos que mi vida fue un antes y un después, después de la situación de Santiago Maldonado, de Tulóf Resistencia Cusamen. Es como que uno ahí crece de golpe en el sentido de que más allá de que uno ya sea un adulto, una mujer adulta, esas situaciones te hacen ver y entender la vida de otra manera, ¿no? Cuando hay un sector del poder que se maneja con tanta impunidad y con tanta mafia. Soraya, r e f l e x i o n a d a mientras te referías a esto último, ¿no?、De、hoy en día vemos a quien en ese momento era ministra de Seguridad como precandidata a presidenta y diciendo hoy sí, ¿no? En este,、eh, en este presente, sin ningún tipo de, de filtro, de que, bueno, ellos van a profundizar esas políticas, ¿no? Digamos, porque ya ni siquiera se oculta, ya、eh, se hace evidente、eh, y te dicen sin ningún tipo de tapujo、eh, qué es lo que van a hacer. ¿no?, ¿Y cómo se van a profundizar? Digo, ¿Qué digo, reflexión por ahí? n o Para pensar entre todos, de cara también al a s p a s o del 13 de octubre, de tener que estar viendo estos nombres、eh, en boletas, por ejemplo. La realidad es que pienso si, si realmente existe la democracia o si en realidad es todo un circo y se termina quedando con el poder quienes digitan、eh, el poder, que en este caso son los empresarios. Hoy mismo se está celebrando en Chubut, se está celebrando, es su modo de decir. Digamos, hubo i e r n elecciones este domingo en donde ganó el candidato de Patricia Bullrich, un joven de 35 años del partido Diemos, que vino haciendo un montón de lobby minero, bancado por un montón de empresas mineras, y que casualmente, justo dos días antes de las elecciones, Le、eh, entregaron varios proyectos de represas en lugares muy estratégicos a Jorge Lewis en la provincia de Chubut.、Uh -huh. Y qué casual que después ganara este, este muchacho candidato de Patricia b u l l r i c h y La Reta, que también se trasladaron hasta Chubut, hasta Rawson, y, y lo acompañaron en las elecciones y tal.、Uh -huh. Creo que no existe realmente es una democracia ficticia. Que en realidad quienes quedan como a, a, al, a cargo del poder son los candidatos que imponen las empresas, pero necesitan hacer todo un circo porque si no, no se entiende. No se entiende cómo después de semejante movimiento que hubo en la provincia de c h u b u s anti-minero, que se llegó a quemar hasta la casa de gobierno, en donde se movilizó toda la provincia, hoy g a n a el candidato pro-minero. Es realmente muy lamentable lo que está pasando. Tampoco se entiende cómo pudo haber ganado Gerardo Morales en Jujuy. Y hoy mismo, todo, to, una gran parte de la provincia movilizándose, incluso en este momento festejando el Día de la Pachamama、eh, en el Oberisco o en, en la Plaza de Mayo, no sé muy bien es dónde es que se trasladaron. Pero la cosa es que tuvieron que trasladarse para reclamar por una reforma constitucional que claramente. Apunta a, a deslegitimar y a despojar territorios a los pueblos originarios del norte y al mismo tiempo a、um, perjudicar y reprimir todo reclamo social en la calle. Entonces, realmente no se explica, no se entiende. Yo no creo que la gente elija, no creo que seamos tan hijos del rigor. Y que elijamos realmente representantes que apelen a la represión, a la criminalización, a la cárcel y a la muerte para resolver los conflictos sociales. Creo que es ficticio y que los empresarios son los que se ocupan de redondear los números y de poner a los candidatos que a ellos les conviene.、Eh, t a m b i é n sabemos ¿no? eh, que bueno, cuando un pueblo se levanta generalmente no es fácil y desde. Desde esos momentos de 2017 es como que pasó un montón de cosas. Primero Santiago,、eh, a los tres meses Rafael,、eh, después Elías.、Eh, es como, como que nos van sacando, ¿no? Nos van sacando la miel, nos van sacando compañeros, así como nos van sacando territorios, nos van sacando espacios y derechos.、Eh, ¿Cómo lo ve usted la miel? Claro, ese es, el, ese es también un mensaje muy mafioso por parte del Estado, porque imagínate que nosotros como pueblo mapuche, que estamos en un proceso de reconstrucción espiritual, cosmogónica, cultural, política, territorial, que Eh, empezar a trabajar sobre nuestra identidad, a fortalecer nuestra identidad, y aparecen estos hechos, suceden estas cosas tan graves que las personas que estén en un proceso de identificación cultural se la piensan dos y tres veces asumir o no nuestra identidad, si、sí, ese es el riesgo. n o El otro día hablábamos en un, en un conversatorio entre e Leu con la Huerquen, Fernanda Nekulmán, y ella planteaba eso, o ¿no? n o sea. No, no puede ser que nuestro reconocernos mapuche、eh, signifique muerte. Y, y por lo mismo también digo que mi vida fue un antes y un después de,、eh, por lo que pasó con Santiago. Porque no pasaron, bueno, fueron 78 días y al momento de estar enterrando a Santiago, asesinan el 23 de noviembre, perdón, el 25, 25 de noviembre, a nuestro Lamuén Rafa. Que fue gravísimo, fue muy doloroso. No terminábamos de reponernos con lo que había sucedido, que pasa eso. Y después, acompañando el proceso de recuperación territorial, hacen lo mismo con Elías, que allí colgará b i e n que también me tocó nuevamente estar allí y acompañar y dar un cuerpo. Y es gravísimo, es gravísimo, porque incluso、eh, si la familia todavía no está en un proceso de reconstrucción identitaria, Por haber、eh, asumido como real, como válido, todos los gestos de discriminación y humillación que han habido para, noso para nosotros como pueblo históricamente, incluso ponen en duda la familia, ponen en duda、eh, todo el proceso de, de reconocimiento identitario que hace el joven, en este caso lo que pasó con Rafa y lo que pasó con Elías. Y eso es una estrategia del Estado, eso está pensado por el Estado. Eh, justamente para, para que la gente dude, para que el hermano, la hermana mapuche dude si realmente asumir su identidad o no, porque lleva riesgos, conlleva riesgos. Pero bueno, nosotros también sabemos, nosotras también sabemos, que el hecho de reconocer nuestra identidad nos ordena, nos pone en un camino. Aunque después nos pasen muchas cosas, e incluso aunque después tengamos nuestras diferencias entre comunidades, entre p u l a m u e n entre organizaciones, entre autoridades mapuche, aún así, siempre es mucho mejor reconocer nuestra identidad, ordenarnos, ordenar nuestro pridis, nuestro espíritu, y caminar en un camino que es el que nos tocó, el que venimos a hacer a esta Mapu. más allá de todas esas consecuencias o riesgos que propone el Estado. Fela y Lamien,、eh, le agradecemos un montón esta comunicación y de poder recordar esta fecha que, que, bueno, que es, tan,、eh, es, es importante para nosotras, nosotros como pueblo y como gente mapuche que continuamos en la lucha y continuamos、eh, reivindicando a nuestros territorios, a nuestros pueblos, Lamien. Y la buen, yo les agradezco también la comunicación. No me resulta fácil hablar de este día, sobre todo porque después de Santiago pasaron m u c h í s m a s cosas.、Mm. Pero sí, es como usted dice: es importante recordar, hacer la, la catarsis y poder、eh, también generar,、eh, inspirar, n o que igual no, que no nos dé miedo.、Eh, le agradezco un montón la comunicación. Le mando un abrazo enorme, niña, niña, n a y Anay, celeste, buen h u m i l d Espero esté muy bien y ahí que, que esté preparándose para su nueva presentación de Tu Culpán.、Sí, y sí. les mando un abrazo a, a todos y cada uno y cada una de, de allí, de la comarca de v i e t m a Carmen de Patagones, y a seguir para adelante sin miedo, porque es lo que ellos nos quieren proponer y que nos paralicemos. Y en realidad, creo que si las propuestas políticas, las propuestas. Electorales、eh, se plantean así como pasó en Chubut, que ganó Juntos por el Cambio, candidato de Patricia Bullrich. Creo que vamos a tener unos años muy difíciles, pero también es real que cuando gana la ultraderecha, el pueblo se parece que da la sensación que, a pesar de que lo pasa mal,、eh, tiene como c otra m o o resistencia ¿no? a, al, al maltrato, a la opresión. Así que, bueno, ojalá que tengamos la capacidad y que estemos a la altura de las circunstancias para defender todos los derechos ganados. Les agradezco un montón y les mando un abrazo.